la complejidad de todo esto de toda esta crisis de todo este cauce es, eh, es grande es enorme y con ella va también una gran polarización de ejemplo que hiciste sobre eh, este muchacho que, que, que murió en, en el norte eh, de, de nicaragua si uno mira un medio de comunicación entiende una cosa se mira otro entiende Todo lo contrario. Esto está pasando en todo el país eh, en cualquier situación. Entonces hay en este momento una situación de polarización total eh, donde se complica mucho tratar o eh, buscar hacer análisis de lo que ha pasado y lo que está pasando en el país. Entonces tenemos dos bloques, eh, un bloque más afín al gobierno y un bloque opositor que eh, prácticamente vienen arrastrando divisiones, pero no solo divisiones, sino también rencores y odios desde hace década Es importante entenderlo, o sea, en Nicaragua lo que está pasando no es nada nuevo, sino es una profundización eh, de eh, divisiones y eh, de situaciones que vienen arrastrándose desde hace décadas. Eh, muchos años y desde los tiempos de la, de, la, de la guerra, de las divisiones del Frente Sandinista y todo lo que ha pasado por lo menos en las últimas tres décadas. Entonces el análisis complicado lo que mmm, Yo creo que hay algunos elementos importantes. O sea, eh, una primera una primera pregunta que cualquier persona que quiera tratar de entender lo que pasa y es cómo es posible acá, es cómo es posible que un país que eh, hasta hace tres meses era el país más seguro eh, de, de toda la región y, y de buena parte de casi toda América Latina, con una situación económica eh, bastante estable, con datos sobre eh, reducción de pobreza y bienestar de la población eh, bastante bueno, por lo menos eh, una, una una reducción eh, continua y seguida de la de la, de la pobreza en el país y con una policía un cuerpo de policía eh, que a nivel internacional era reconocido como uno de los mejores en el sentido que una policía que viene de la revolución una policía comunitaria eh, muy eh, digamos eh, conectada con el tejido social y con las comunidades ¿cómo es posible que en menos de 72 horas pase a ser un país al borde casi de la guerra civil y una policía que de repente se transforma en una asesina que masacra la población. Entonces, ya este dato nos da a entender que no es tan sencilla la interpretación o la explicación. Hay varios elementos ¿no? eh, que nos llevan a la situación actual. En definitiva, creo que hay tanto elementos internos el mente externo que han contribuido a llevarnos hasta, a, a donde estamos hoy elemento interno seguramente tienen que ver con uh, un gobierno que en los últimos 11 años gobierno de daniel ortega del frente sandinista eh, que si por un lado ha logrado eh, muchas cosas algo de lo que estaba diciendo aunque en, en en cuanto a eh, mejorar la situación en los niveles de vida de la población, en infraestructura, en estabilidad económica, en financiamiento para la pequeña y mediana industria. O sea, hay todo un avance de la economía en mejorar la situación de la población, pero a la parra hay una una manera, una forma de eh, gobernar que con el pasar de los años se ha vuelto cada cada día más importante Eh, autoritaria, concentrando eh, poder institucional y con toda una serie de actitudes autoritaria vertical también ah, adentro del mismo partido que han creado un fuerte malestar, un malestar difuso, diría, en la misma base eh, sandinista. Porque eh, cuando ocurre la primera... Eh, lo primero choque en la noche en el día del 18 de abril y después siguen eh, durante el 19 de abril eh, se miran dos cosas por un lado esta forma autoritaria esta forma de querer imponer no es un caso que esta reforma de la de la eh, del instituto de previsión social queda da sin ningún tipo de consulta se impone se baja, la línea de la reforma a la base ¿no? y se aprueba ahí sin consultarla con nadie creando toda una serie de, de reacciones y eh, paralelamente a, a, a esta forma hay una reacción de parte de la de la, de la población eh, que inicialmente yo no tengo duda que fue espontánea o sea, fue una reacción frente a la primera represión, a los primeros choques Eh, al primer muerto eh, la gente reacciona pero reacciona porque también había ya una base, la misma base sandinista que tenía cierto malestar o malestar fuerte según la, la, la, la zona y los lugares del, del país hacia el gobierno inmediatamente después y eso no lo podemos esconder que se mira claramente que había ya una, un plan, diría yo bien organizado... ...o sea... Eh, ...lo que decía al comienzo... ...cómo es posible que todo esto... ...cambie, este país... Eh, ...se derrumbe... ...en menos de 70, 18, 72 horas... ...tiene que ver... ...con este, este factores internos... ...de la forma de gobernar... ...y el malestar entre la población... ...pero al otro lado... ...tenemos una posición... ...que venía preparando... ...había un plan... ...y estaban esperando el momento adecuado para poder para poder echar a andar este plan. Y porque si no, es un plan que no puede funcionar si no hay una reacción de parte de la población que sale a la calle. Entonces ahí se mira claramente, por lo menos eso es lo que yo miré bastante claramente, que si al comienzo fue una reacción espontánea y autoconvocada de la gente, en medio de, de 24 horas hay una infiltración de esta protesta, hay una infiltración de esta protesta para elevar el nivel de conflictividad el elevar el nivel de violencia confrontar da, también de manera armada eh, a la misma policía y crear los primeros muertos crear, no estoy diciendo que no hubo un muerto que es mentira, sino que se crearon las condiciones para que inmediatamente el nivel de enfrentamiento subiera de tono y llegara ya un conflicto armado. Inmediatamente nadie se acuerda, nadie quiere recordarlo, pero a la misma noche hubo ataque a diferentes alcaldías en diferentes puntos del país. Hubo ataque a centro, a casa y a centro del Frente Sandinista. O sea, el nivel de violencia subió de tono. Hubo los primeros muertos y esto generó una gran una gran conmoción y rabia entre la misma gente y la misma base sandinista cayó a la calle, en parte por el malestar que venía arrastrando desde hace años, pero sobre todo mirando lo que los sectores de la oposición estaban creando. O sea, estaban creando las condiciones para que se llegara rápidamente, yo creo que ese era el objetivo, crear una crisis en menos de un mes poder, poder votar el, el gobierno esto no le funcionó por diferentes motivos no le funcionó y eh, hemos estado hemos venido arrastrando una crisis muy profunda que tiene este elemento interno pero que tiene como decía al comienzo también elementos externos o sea que este plan del cual que estoy hablando concretamente quiere decir que y esto ya hay público no hay nada nuevo que Desde hace años, varias organizaciones que hoy en día conforman esta um, alianza cívica eh, de Nicaragua, que es prácticamente la oposición que se está sentando a la, a la mesa de diálogo, pero organizaciones de derechos humanos eh, que están trabajando aquí en el país, eh, eh, han recibido muchos fondos de parte de instituto tanto nacional, Eh, tanto gubernamentales como privados de Estados Unidos para crear todo este este tejido esta estructura que se pudiese que se pudiera activar al momento en el momento más adecuado y eh, con cosas muy sencillas son todo programas de crear nuevo liderazgo eh, son programas para eh, para formar eh, jóvenes sobre todo Eh, en redes sociales, en institucionalidad, en, en, en diferentes planes de capacitación y de, de, de formación, que sirve exactamente, como decía, para eh, para crear el tejido adecuado que se pudiera activar en el momento más adecuado. Entonces, yo de verdad no creo que eh, hubo un plan que las CIA estaba, como, como varios sectores han dicho, en nicaragua creando esa estructura pero sí se crearon las condiciones para que se activara lo que se activó a partir de la noche del 18 ahora oh, no. lo hemos visto en todos estos meses ya o sea, la, la manipulación de datos de la persona eh, de la persona muerta eh, el, el uso de las redes sociales para confundir la manipulación de, la, de las redes sociales y de la noticia o sea Esto ha servido en todos estos meses para mantener la gente en la calle, mantener la presión hacia el gobierno y obligar al gobierno a aceptar una rendición y aceptar eh, o reiniciar, que el, el, el, eh, me parece que era el plan inicial, y que de no poderlo conseguir ahora van para elecciones adelantadas Eh, están hablando del próximo marzo, lo cual me parece bastante complicado lograrlo. ¿no? Entonces, la confusión la, la confusión que se vive en Nicaragua es, eh, es grande, porque, como decía al comienzo, eh, se trata de polarizar lo más posible, es difícil poner elementos de análisis, eh, sino que o es una insurrección eh, espontánea, pacífica, jurídica lo cual no es de verdad no es lo cual es, comienzo como explicaba pero después ya pasó a la otra parte del plan no que era votar precisamente el gobierno y arrastrar con el frente con el frente sandinista o es ahora todo terrorismo todo golpismo y, eh, yo creo que la cosa más complicada es exactamente esto no tratar de ver qué es lo que está pasando efectivamente, cómo se está moviendo la parte, y sobre todo, tanto interno como externo, cómo se están moviendo los diferentes actores de este caos de esa crisis. Ahora, quería consultarte, eh, estos organismos de derechos humanos que mencionabas, que, que fueron quienes hicieron la recopilación de los muertos en Nicaragua, que luego han llevado también a organismos de derechos humanos internacionales. Bueno, han habido informes que, o eh, incluso el mismo presidente decía, bueno, eh, muchos datos están mal, otros son falsos, eh, hay equivocaciones en esas recopilaciones, se basan exclusivamente en lo que dicen los medios de comunicación. ¿Cuáles son las la, la cifras, la información que, que usted maneja, o, y, y en particular la, la cifra que maneja o que ha dado el gobierno? Es que están dando, cada quien está dando cantidad diferente, ¿no? Y sobre todo nadie está tratando de explicar eh, el, el contenido, o sea, dar eh, nombre, apellido, cara y a la persona que se ha muerto, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo no me atrevo a decir son 250, son 300, hay organizaciones que ya hablan de, de más de 400. O sea... Eh, seguramente ha habido muchos muertos. Yo me, lo que me atrevería a decir que seguramente son más de 200. Hay hay un intento, hay alguna persona que han tratado de hacer un estudio eh, comparando todas las informaciones, comparando los diferentes informes de por lo menos dos organizaciones nacionales, de una internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eh, comparando nombres, apellidos, situaciones. Y en este estudio se evidencia esto, que por lo menos el 50% eh, de las personas que ahí, que ahí aparecen eh, no tienen que ver, aparecen claro, como como muertas, no tienen que ver directamente con la protesta. O sea, no hay gente que falleció, que murió, Eh, porque estaba participando en la protesta no hay nombre repetido personas que nunca han muerto eh, personas que estaban pasando por el lugar y fueron canados lamentablemente por una bala o hasta basta varias personas que, eh, que murieron en un accidente que nada tiene que ver por ejemplo un ejemplo el, el, el, el, el periodista cineasta guatemalteco que era lamentablemente, lamentablemente aplastado por uno de esos árboles de la vida que la gente la primera semana votaba ¿no? aquí en Managua, y ahí lo ponen como muerto directo por efectos de la represión gubernamental. Entonces casi la mitad prácticamente eh, este estudio evidencia que no tiene directamente ver con la protesta. El otro elemento que evidencia es que hay casi una repartición a nivel igual, pero muy similar de lo muerto entre gente que tiene afines o policía o afines al partido de gobierno y gente eh, que son de la oposición entonces ahí cuando la organización de derechos humanos dice que son muertos y, y esto se repite, aparte ¿no? de la de la campaña mediática de la manipulación mediática, cada vez que se dice 300 muertos en Nicaragua por la represión gubernamental pero ahí entra y de todos hay absolutamente de todo, y entonces eh, prácticamente casi la mitad son gente afines al gobierno y la otra mitad eh, es, de la, es de, la, de la de la oposición. Y entonces, pero independientemente de eso yo creo que es eh, eh, eh, eh, muy sencillo, o sea, alguien que conoce en Nicaragua sabe quiénes son las organizaciones de derechos humanos, y eh, como decía al comienzo no eh, tiene una, una, una relación eh, muy difícil muy complicada con el actual gobierno y vicedestra el gobierno nacional naciones porque hay gente que ha participado en los años pasados o en política o fue parte de un ejemplo Eh, la organización que da los datos más alarmantes con esa cantidad impresionante más de 400 muertos el otro día anunciaron que en 24 horas hubo como 800 desaparecidos ¿no? y saca todo este dato la ANPDH la AMPH. la ANPDH nace en 1986 en Miami eh, creada por Ronald Reagan porque era la organización desde la semana de la contrarrevolución Y se traslada a managua después de la a managua integraado después de la derrota electoral de 1990 en el frente sandinista y su eh, director presidente por más de dos décadas fue el actual obispo eh, de, de este link Abelardo mata que en absoluto es eh, entre obispo el más el másia conservador el más accionario conservador entonces Entienden que cuando uno mira datos que salen o del CENEDA o de la MPDH y sabe quién es la gente y el trabajo que ha he hecho en estos años, es difícil darle credibilidad porque sabe que vienen arrastrando vienen arrastrando una historia personal de confrontación con el Frente Sandinista o hay gente que se salió del Frente Sandinista y que está muy cercana a la oposición política eh, disidiente como pueden ser la NRS. ¿no? Entonces, es, es de verdad muy complicado, muy complicado... Entender y creer y confiar en estos datos. ¿no? Es muy complicado. Ahora, respecto a las fuerzas paramilitares que, que circulan, que, que mueven, se mueven en, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega señaló que tendrían que ver con algunos sectores de, de la oposición, habló incluso del sector de la oposición que están en la Asamblea Nacional, Y a la vez o informaciones periodísticas, estoy hablando del diario del Confidencial, del periodista Alfredo eh, Wult, Wult, si no recuerdo mal el, el apellido, eh, que hablaba de, por ejemplo, camionetas que era, pertenecían a la alcaldía de Managua, que eran utilizadas por estas fuerzas paramilitares. Eh, en el caso que usted menciona no de, de esta, en principio insurrección eh, civil y popular que después fue montada o fue agudizada por sectores opositores ¿tienen nombre y apellidos esos, esos sectores opositores? ¿quiénes son eh, concretamente quiénes serían quienes están produciendo este esta situación en Nicaragua? Mire, eh, la alianza cívica que se ha centrado en el eh en el diálogo nacional, eh, está compuesta, está conformada por uh, diferentes sectores. O sea, hay sectores empresariales, hay sectores de los estudiantes universitarios, hay sectores de la ONG o sociedad civil, eh, hay diferentes sectores ahí. Eh, hay un poco de todo. Adentro de estos sectores hay subsectores, digamos así, Eh, más conservadores. Por ejemplo, un ejemplo claro, A, adentro del concepto que es la, la, la, eh, la empresa privada, formada por la diferente cámara eh, de, de la empresa privada, hay sectores fuertemente conservadores, reaccionarios, que vienen arrastrando todavía los odios y rencor de los años 80 con todo lo que pasó, entre el Frente Sandinista, el gobierno revolucionario y la empresa privada y la contrarrevolución que no han superado esta situación y que se han conformado en los últimos años porque le convenía económicamente esta alianza tripartita entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada para mejorar la situación económica y para para llevarlo de forma tripartita hay ah, sectores menos conservadores que entienden entendieron el mensaje del, del, eh, del, del gobierno del gobierno ortega y aceptaron eh, llevar adelante esto pero de una forma mucho más consciente ¿no? entonces en este momento de crisis de caos, esta división esta diferencia sale en la plaza, se agruiza lo mismo pasa en la sociedad civil Y, y vos te fijás, las organizaciones que están ahí representando la sociedad civil, la mayoría son ONG y la inmensa mayoría de la gente que está ahí sentada y que no se sabe bien a quién representan y cuántos sectores de la, de la población, es gente que viene de la disidencia del movimiento de Nuevo sandinistas Esto aquí todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo se conoce. Porque Cicaragua es muy chiquito, todo el mundo se conoce. Entonces, ahí dentro hay sectores, que los sectores más conservadores, tanto de la, de la sociedad civil, llamémoslo así, de la ONG, como de la empresa privada, como de la jerarquía católica y también de la parte del universitario, del estudiante, que venían preparando el plan de actualización, o sea, que fueron los principales inspiradores de crear el caos para capitalizarlo políticamente en un segundo momento. Estos son los sectores que desde el primer momento que comenzó el diálogo nacional dijeron no nos interesa dialogar, nosotros estamos aquí solo para definir cuándo el presidente Ortega se va, renuncie, se mete a un avión y se va. Esta fue la, la posición. Un sector ultraconservador que fue afortunadamente derrotado, eh, porque si no íbamos a hacer de verdad una guerra civil, fue derrotado también por la comunidad internacional, porque tampoco la OEA, o lo mismo Estados Unidos, aceptaron apoyar un plan tan brutal como este, porque iba directo a la guerra civil. O sea, si el gobierno no renuncia, porque ellos no pedían solo que fuera Daniel Ortega y la vicepresidenta de Rosario Murillo sino que se desolvieran todas las instituciones todo el mundo tenía que renunciar eh, se desolvía todo, incluso la asamblea nacional, iba a instalar una supuesta junta provisoria eh, de gobierno para llamar a una asamblea constituyente y después ir a la elección, o sea algo que no existe en ningún punto de la constitución era una ruptura del orden constitucional esto nunca lo aceptó el gobierno afortunadamente ni, ni la comunidad internacional aceptó apoyar esta propuesta y por eso que antes decían que se le cae se le cae el plan de votar al gobierno en el primer mes cuando la conmoción entre la población era muy fuerte viv esta dimensión que yo he denominado como paralela porque se veía en una realidad virtual donde todo el mundo se creía lo que pasaba en la mayoría de los medios de comunicación de las redes sociales y eh, de verdad la atención era era era muy muy fuerte estuvimos a punto a punto de caer en una en una guerra en una guerra civil entonces se le cae este plan de estos sectores y eh, en este momento estamos en una fase donde entonces no el tema de paramilitar entonces yo no sé bien o sea, es difícil seguramente cuando hay una reacción del gobierno porque estos sectores más conservadores comienzan a perder consenso porque la misma base de la ciudadanía que llegó de forma espontánea a salir a las calles las primeras semanas, se da cuenta que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando, comienza a tener miedo, comienza a mirar que no están así como se lo están contando las redes sociales y comienza a abandonar las calles. En este momento la oposición se ha debilitado muchísimo, hay gente en la calle pero nada que ver con la primera grande movilización de las primeras dos o semanas, le había dicho mucho, se le ha caído un poco el discurso, el discurso más eh más radical y eh, el gobierno ha ido a la ofensiva. Ha digamos eh me permitan esta palabra limpiar un poco todo el país. Acuérdense que vivimos aquí más de un mes, mes y medio que prácticamente era imposible salir de la casa porque no se podía circular, no podíamos mover ni un lado en país porque había tranche barricada en toda la carretera, en varios puntos de las diferentes eh, ciudades. Entonces esto ya se revirtió, se revirtió. Para hacer esto, yo me parece, creo, que el Frente Estadístico de San es un problema, porque hay, habrá que explicarlo, el gobierno tendrá que explicarlo, eh, utilizó, pero esta interpretación mía, no tengo ninguna prueba, utilizó parte de su base, de su combatiente histórico, de su base, se han hecho la guerra de los ochenta, para apoyar la policía en estas operaciones, como dicen ellos, de limpieza del país. Concretamente, de quitar toda esta barricada, todo este franque, que se abrieron un barrio punto del país convertido en lugares de es eh, muy peligroso totalmente infiltrado también por la criminalidad ahí había de todo eh, yo vivo muy cerca de la universidad nacional autónoma entonces vivimos en carnes propia y eh, la quien estaban allá adentro y absolutamente de todo y estaban armados. entonces eh, esto también de la insurrección pacífica eh, desarmada y todo eso eh, no es leo o sea, claro, nada que ver la fuerza de fuego de un lado y del otro pero también al otro lado ha, ha habido armas, ha habido infiltración entonces yo creo eso, o sea que en apoyo a la policía el gobierno de alguna manera usó eh, combatiente histórico de ellos para apoyar esta operación al otro lado más que paramilitares no me parece que eran paramilitares al otro lado de la oposición, seguramente, como estoy diciendo, había un poco de todo. Estos movimientos fueron infiltrados también por la por la criminalidad eh, común de los barrios, de pandillas, y, eh, y seguramente nos podemos mirar o sea, que hay sectores de la antigua contrarrevolución que nunca se han, ...pacificado con el Frente Sandinista... ...es que en situaciones como esta... ...tal vez no en las ciudades... ...pero en las zonas rurales... ...seguramente se han armado... ...han estado en este tranque... ...han participado en combate... ...en enfrentamiento con la fuerza de policía... ...y de ahí también... ...la gran cantidad de muertos... ...entonces... ...me parece que no hay nada institucional... ...de decir tenemos cuerpos paramilitares... ...pero... En Nicaragua no hay nada extraño eh, que un pueblo que sigue siendo armado, por lo menos en las zonas rurales, haya tenido enfrentamiento eh, entre fuerzas regulares y fuerzas irregulares que de un lado del otro han participado en esta operación o para defender la, la, los tranques o para limpiar zonas y carreteras de estos tranques. Esto es muy peligroso Y hay que decirlo, no hay que demonizarlo, pero sí hay que decirlo claramente, algo que inmediatamente hay que resolverlo, porque eh, no es posible, ni siquiera la Constitución reconoce la existencia de cuerpo armado que nos quedan la policía, el cuerpo y el ejército regular. Giorgio, eh, nos quedaríamos toda la tarde haciéndote preguntas. Es muy interesante todo el panorama que, que nos planteás, pero ya nos vamos quedando sin tiempo, por lo cual te comprometemos para hacer alguna otra comunicación en, en otro momento. Y desde ya, obviamente, te agradecemos el tiempo y la comunicación. Perfecto. Eh, yo quería solo eh, concluir con una, con una cosa rapidita. Yo creo que en este momento es un momento eh, extremadamente delicado eh, porque, eh, como decía antes, se ha dado vuelta la situación, la oposición se ha habilitado, el frente está, el gobierno está está a la ofensiva, pero a una iglesia católica claramente parcializada que no ha sabido eh, desarrollar su... Uh, su papel de mediador si no se ha parcializado por un lado y estamos en una situación como de standby que no se entiende bien hacia dónde vamos esto es lo más peligroso que pueda pasar eh, a, la, a, a la par de eso tenemos una presión internacional fuertísima, fuertísima tanto de la parte de Estados Unidos como de, lo, de la OEA y también de la Unión Europea apuntan todo a polarizar aún más la situación, este es el grave error en tratar, en lugar de tratar de aceptar partes están polarizando más la situación este es muy peligroso y lo están polarizando porque claro viendo una oposición en dificultad y debilitada, están tratando de oxigenarla con la presión internacional eh, yo creo que en este momento hay que entender dos cosas, termino uno Eh, una un vacío de poder en este momento, o sea, renuncia de Ortega, sí, eh, llevaría el país al borde de una guerra civil. Lo más peligroso en este momento es insistir con la, la renuncia, no tanto porque sea de Anel, Ortega, que no pueden ser, sino que conociendo a este pueblo y estando en esta situación de crisis, un vacío de poder desencadenaría una reacción política, peligrosísima con una serie de pasadas de cuentas de un lado del, del otro. Tenemos familias divididas, amistades que se han caído y gente peleada que se odia. Han pasado cosas horribles en este premio. Entonces, va vacío de poder, no. Segundo elemento, hay que volver de inmediato al diálogo, pero un diálogo serio. O sea, un diálogo hasta el momento, hasta el momento no ha habido un diálogo serio ha habido dos partes que mostraban el músculo y que decían yo quiero esto y yo quiero esto, punto esto no es el diablo entonces se necesita un mediador genio que haga el mediador que nos trate de parcializar o de imponer algo, sino de mediar porque si no, no sería un mediador no sé si pueda hacer todavía la iglesia católica Eso lo ver, pero se necesita y que las dos partes hagan de un paso atrás que de verdad se disponga a escuchar el otro y eh, buscar una solución negociada, una salida negociada a esto, porque lo muerto lo estamos muertiendo el pueblo.